Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Quiero contarles que desde el año 2015, cada mes de julio se celebra en nuestro país el mes de la afrodescendencia. Además, en el decenio internacional de las y los afrodescendientes. Con este motivo, el Sindicato Médico del Uruguay ha estado adhiriendo al reconocimiento, justicia y reparación de esta población vulnerada históricamente y debido a esta fecha y a este tema y a esta adhesión, es que estamos en comunicación telefónica ahora con la doctora Alicia Esquivel, integrante de la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay y coordinadora de la actividad que se realizó en la jornada pasada vinculado a este tema bajo el título Salud y Afrodescendencia. Buen día, doctora. Gracias por atendernos. buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a participar esta mañana con ustedes. Cuéntele a los oyentes de esta experiencia que viene desde el año 2015 ya, eh, generada desde el Sindicato Médico del Uruguay y la importancia que tiene justamente para quienes son los protagonistas principales de eh, de estos reconocimientos, que es toda la colonia afrodescendientes, de afrodescendientes que vive en nuestro país. Bueno, en realidad, eh, el... Eh... El, año, el mes de la afrodescendencia eh, comenzó en el 2015 como una propuesta eh, el Ministerio de Desarrollo, eh, eh, fundamentalmente viabilizaba a través del Instituto Nacional de las Mujeres, eh, de la dirección eh, dedicada a la, a la participación activa de todas las personas, de la inclusión activa de todas las personas. Eh, el Sindicato Médico toma este año este tema, ya lo veníamos manejando desde la Comisión de Género, porque la Comisión de Género del Sindicato Médico, obviamente, que es saben todo un sindicato y tiene una serie de características que tienen que ver con las reivindicaciones sindicales, y con el cuidado laboral y con todo lo que se rodea al trabajo de nosotras y nosotros como médicos, eh, eh, trabaja fundamentalmente por justamente por la igualdad, la igualdad entre los géneros, Y cuando trabajamos por la igualdad, trabajamos por todas las igualdades y dentro de ellas, entonces, tomamos el tema. El año pasado la diversidad, este año tratamos el tema de la colectiv colectividad afrodescendiente. En el sentido que se enmarca en, en temas que no nos son ajenos a los médicos y a las médicas cuando estamos preservando la salud de la población, y es el hecho de las desigualdades. Y tenemos entonces entramos a a ver cuál es el diagnóstico de esas desigualdades, justamente para poderles dar un tratamiento, o sea, para disminuir las brechas de desigualdad. ¿Y cuáles bueno, son, y fue... ¿y cuáles son los princip Ay. las principales desigualdades? A ver. Ay, cómo no. Si uno va, a, um, en el caso ahora, estamos hablando de la mesa de ayer, que fue, fue muy exitosa, con una participación, activa eh, dentro del sindicato médico que requirió este aumentar el, el número de asientos y, y, y vieron como 110 participantes online lo que o sea que es de mucho interés para nosotros y nosotros no va a verificar bueno a ver eh, vamos a, a ver por qué dónde dónde es que tenemos los datos para ver que la población ofrece dice, hay desigualdades en realidad no los tenemos y ese es el primer el primer llamado No los tenemos porque el Ministerio de Salud Pública en su totalidad aún no ha no ha incluido la variable étnico racial en los diferentes, en la información, solamente en el certificado del ácido vivo y en el defunción es que aparecen en las listas de las historias clínicas y si, eh, no está o si está, no no es obligatorio llenar. Entonces eso no permite realizar y visibilizar claramente cuál es la situación de esta población. Discúlpeme, Entonces, discúlpeme algo, doctora, existe... discúlpeme que la, inter la interrumpa, doctora. No, no me quedó claro, ¿qué es lo que no, no, no, se, no se incorpora a, a la historia clínica? A la información. Sí, a ver. Eh, lo, que no, lo que no se incorpora es la variable étnico-racial. ¿Qué es ah, la variable étnico-racial? Es la pregunta sobre la ascendencia étnico-racial de la persona, mm. cómo se hace en el censo. ¿Ah? Bien, o sea, bien. que hay una, una serie de preguntas que dicen cuál es, es su ascendencia, entonces allí aparece, ¿no? Amarilla, blanca, afro, negra, otra, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es la principal? Como los preguntaban en el censo, y como... bueno, esa pregunta este la es una demanda que tienen las organizaciones de la sociedad civil eh, del Uruguay desde hace muchísimo tiempo, cuando le digo muchísimo tiempo, del siglo pasado, mire lo que le estoy diciendo, sí. y fue tomada con mucha fuerza en el 2012, que se instaló un grupo de trabajo interinstitucional a nivel de todos los ministerios para que esa esa pregunta de, la, de, de cuál es la ascendencia étnico-racial de las personas estuviese en la información del Estado. Aún hoy eso es, eh, no, no, no, no ha adquirido un carácter obligatorio. Entonces eso hace que haya, haya un vacío en la información en cuanto a este tema. Pero en el caso de la salud, existen los determinantes sociales de la salud. O sea, no tenemos datos, pero a través de los determinantes sociales de la salud podemos eh, saber cómo eh, está cierto grupo, cierto colectivo o cierta población. Los determinantes sociales de la salud, hay algunos que son estructurales y otros que no lo son, pero los estructurales son el, el género, la etnia, la condición ennico-racial, la educación, el, el territorio, o sea, el lugar donde las personas habitan o se trasladan, y la, la carga la, la edad de las personas, ¿no? ¿A qué nos referimos? Evidentemente se conoce que la condición étnico racial de las personas racializadas, ¿no? Es una condición que puede y que en general se ve Deteriora los elementos de salud porque estas personas viven en la periferia de las ciudades, tienen menos oportunidades como para ir a los mejores centros de salud, porque tienen en general una clase, están en los primeros quintiles con respecto, con respecto a los ingresos, etcétera. El género, por la situación de la, de la desigualdad a nivel de las mujeres, o sea, las mujeres en general tienen menos posibilidades por más que digamos somos todos iguales mm. la situación por la cual nosotras tenemos el doble y triple rol el tema de los cuidados etcétera, etcétera hace que no nos cuidemos a nosotros mismas que deterioremos nuestra salud y por lo tanto también es un determinante social del tema de la salud la edad pasa lo mismo en los dos extremos de la vida y por supuesto el territorio No es lo mismo vivir en el campo o en la ciudad, no es lo mismo ser migrante que ser una persona que está dentro de su propio país. Y cuando miramos estos determinantes, vemos que evidentemente en el caso de nuestra población es clarísimo que los de, eh, la población afrodescendiente estamos y tenemos un intercursamiento de todos estos determinantes, pero fundamentalmente el tema de la pobreza. Entonces allí sí tenemos datos y tenemos una brecha muy importante entre la población afro y no afro en lo que se refiere a pobreza. Estamos hablando de 20 puntos de diferencia, no estamos hablando de uno o dos puntos, y esto se, realmente eh, con la pandemia se incrementó muchísimo, y sobre todo a nivel de la pobreza infantil y de las mujeres. Entonces es por eso que le dimos una mirada desde el punto de vista de la salud, Que, que fue maravillosa porque entonces intervinieron diferentes actores y actoras, eh, la, la, no solamente eh, colegas médicos y médicas, sino también licenciadas en enfermería, fisioterapeutas y o sea, una mirada muy global en donde también vimos algunas características que los uruguayos y las uruguayas no venimos aceptando, pero que no aceptábamos antes, que tienen que ver elementos de discriminación racial, étnico racial esas discriminaciones que son sutiles, que no una persona tiene que ser racista para hacerlo, pero sí lo hace porque naturaliza ciertos gestos o ciertos estereotipos, ¿no? Entonces estuvo muy excelente porque vamos a ir a más y a reconstruir alguna de esas cosas. Bien, y en base a esta experiencia por ejemplo que nos estaba contando y los interesantes aportes que hubo en la jornada de ayer de cara al futuro, ¿cuáles son los objetivos que ustedes como Sindicato Médico del Uruguay se, se eh, proponen para de alguna manera desde la profesión y desde el ejercicio de la medicina todos los días puedan estar realizando de cara en definitiva a mejorar la calidad de vida de los afrodescendientes en nuestro país? Excelente, excelente la pregunta, eh, se la agradezco muchísimo. Primero que bueno, nos vamos a decantar todavía ayer porque además ayer, además tuvimos eh, las propuestas que realizaron un, un grupo de mujeres antes de la CEPAL, de, de, de mujeres afro, de 50 mujeres afro, propuestas que hicieron a nivel de sal vamos a tener que decantar, yo no puedo comprometer al sindicato apenas 12 horas después claro, no de entiendo, esta jornada, no entiendo, pero puedo sí, no. pero puedo decir algunas cosas que sí creemos, creemos que vamos a, a trabajar en profundidad y con y con y con la fuerza que tiene el sindicato para que se incluya la variable en coracial en toda la información del ministerio, creo que vamos a trabajar en profundidad también para que Eh, podamos incluir en nuestros interrogatorios los antecedentes de violencia racial y los antecedentes de discriminación racial que son fuentes de eh, deterioro de la salud, son fuentes de eh, patologías o de sintomatologías psicológicas o incluso del tema de el... Um, la, la experiencia y el conflicto con la drogadicción o el alcoholismo, ¿no? Entonces eh, ahí tenemos también una etiología de no salud que tenemos que indagar, o sea, hay que preguntar a las personas. Vamos a trabajar en temas como la propuesta de las eh, enfermedades de predisposición étnica que tienen las personas afrodescendientes, como son la diabetes y la hipertensión arterial. Uh -huh. Vamos a, a, a, o sea, que a, a plantear Eso es lo que yo voy a plantear y creo que mi sindicato me va a oír, pero vamos a plantear la necesidad de la capacitación y sensibilización en dimensión de micorracial a nivel de todos los actores y actoras de la salud y desde ese lugar, obviamente, no tener a, al Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector para estas cosas, de alguna forma derramar a partir de este primer encuentro una serie de propuestas que nos hace la, la sociedad civil a las cual a las cuales nosotros adjudicaremos obviamente nuestra visión de esta empresa medio en nuestra visión por un lado desde eh, la medicina y también como sindicato o sea que creo que que va a ser eh, muy positivo el trabajo que hagamos y por supuesto bueno cuando ya tengamos alguna cosa más concreta nos va a encantar este eh, comunicárselos a ustedes muy bien vamos a quedar este atentos entonces a poder seguir de cerca todo lo que se pueda ir concretando y haciendo, no solamente de parte de ustedes, los integrantes del Sindicato Médico del Uruguay, sino de la sociedad toda para ayudar de alguna forma a mejorar la calidad de vida también de los afrodescendientes de nuestro país. Ha sido muy Exactamente. Amable. Este este no es un tema de las personas afrodescendientes sí. ni, de, la, sí, ni claro. de los sindicatos de los lugares sensibilizados. Sí. Es un tema de toda la sociedad, toda la como sociedad. todos los temas sociales, sí y evidentemente los tomamos todos y las buenas prácticas sociales son las que realizan los verdaderos cambios. Claro que sí. Agradecemos esta charla muy amable, doctora. Muchas gracias y que tengan un formada. buen día. Gracias, hasta Adiós. luego. La conversación era con la doctora Alicia Esquivel, integrante de la Comisión de Género del Sindicato Médico del Uruguay y coordinadora de la actividad que se realizó en la pasada jornada bajo el título Salud y Afrodescendencia. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.